En la casa de la bomba, todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org Pues muy buenas, estás en un nuevo programa de La Casa de la Bomba, que como sabes, porque siempre doy la chapa con esto, se emite desde Radio ela y se redifunde desde Radio Malva, Radio Chaboro, Radio Topo y Radio La Granja. Bueno, en esta ocasión, jueves 23, me habéis pillado solita, sin nadie más en el estudio a quien entrevistar, porque os traigo material enlatado. Y bueno, es que Hell Division estuvieron por Madrid hace un mes o dos y aquel día pues aproveché y les hice una mini entrevistilla que podréis escuchar a continuación. Pero primero escuchemosles a ellos. Vamos allá con la primera canción, eh, la solución final de su EP del mismo nombre. Bueno, pues ahí estaban los GELDI y GELDIVISION y sin más dilación os voy a poner la entrevistilla que les hice el día que tocaron en la COCO. Ahí vamos con los GELDIVISION. Ah, ya está grabando. Hola, GELDIVISION. Bueno, pues primero os podéis presentar uno a uno y decir que tocáis. Yo soy Fama, tengo la boca de tortilla, me mismo llena <risa> y soy el cantante. Bueno, yo soy Chave y toco el bajo yo soy Dani y toco la batería y yo soy Lolo y toco la guitarra <risa> bravo pues ya está la ahora ¿desde cuándo lleváis tocando? 2007 2006, 2007, ah, 2007 ¿de dónde es la banda? Eh, no sé, la gente la las que realmente <risa> Todos somos de Publillos, de Perón, de Pasaya. De, ¿Tú dónde eres? Yo de, de Bilbao. Ah. <risa> no, <risa> la banda empezó en el infierno. Ah, ah, sí, de, en el barrio del en, infierno. En, en Donosti, que es un barrio que se llama infierno. Eso, eso es verídico, sí. es ¿eh? ¿Ah, sí? Es un barrio que se llama el infierno. Había un local de ensayo ahí y empezamos un poco clandestinamente entrando en un local que no era nuestro. De pra las Noches. ¿No, lo veo. Sí, yo tocaba con una banda ahí, Fishbrain, y empezamos a ver. Aquello por el 2007 En el local Que casi que era una, bueno, casi que era una broma De banda O sea, realmente ¿no? Todo esto surgió de, de una noche de pedo A los viejos De una banda de divi Porque está de moda así, sí, jaja. Y, tira, por ahí Bueno, se <risa> hablaban Un montón de tonterías Al final, pues Hicimos cinco temas Como muy rápidos Y empezamos a tocar Ahí en el infierno Y ya Pues fue pues fue para adelante la banda vamos y por qué llamasteis Hell Division sé que se va otros nombres que es porque erais malos en matemáticas de divisiones con decimales eso fue bueno un día llevamos cuando la cosa parecía un poco más seria que íbamos a poner un nombre llevamos una lista de nombres y fue el que más gustó de todos Hell Division es el nombre de una tortura de cárceles de Australia consiste en bueno era algo parecido a bolsa y estas cosas así, es pues algo... Bueno, a es que no me acuerdo, estoy hablando así sin saber, pero yo recuerdo que lo leí y tal y... Sí. Yo me... Bueno, en hacer divisiones con 20 decimales. Está no, todo bien. ¿Y qué? ¿Qué has dicho? En hacer divisiones con 20 decimales. Ah, no nos recordamos hacer divisiones, seguro, ninguno, ¿eh? <risa> con decimales seguro que tampoco. Bueno, para regular, entonces, está... Y lleváis desde 2007, tendréis varias cositas editadas ya. ¿Qué, qué, qué, qué, qué... ¿Qué tenéis por ahí grabar? Eh, un triste EP con cuatro canciones. Nada más. Eh. Somos bastante vagos en ese sentido y muy lentos. Pero bueno, salimos a tocar por ahí por lo menos algo. Estamos grabando lo que va a ser un 12 pulgadas. Y faltan la voz y mezclar y esperemos que salga. Cuarto. O sea, que estáis ya en proceso de grabación, ya casi terminando uh -huh. Y esto, ¿cómo lo vais a sacar? Has dicho tú, Juanma, 12 pulgadas eh, ¿Habéis hablado ya con Distris y así? ¿Con sellos? Bueno, realmente hay un sellos interesado, ¿no? Que se puede decir, ¿no? Bueno, no lo sé Bueno, Caipun no claro. de Italia está en... no está pidiendo Está interesado, quería escuchar la grabación y si le gusta, pues lo sacan allí Muy guay. No es 100%. No sabemos realmente si le gusta, ¿no? Yo creo que sí, así que bueno. Ya se verá. Si no, ya salgo la vida. Oye, ¿y habéis salido a tocar por ahí varias veces, no? ¿Alguna vez habéis salido por Europa y así? Sí, en el diciembre de 2010. En bueno, diciembre de 2010 hicimos Francia. A Francia, Holanda. Ah, fulano, estamos en la entrevista. Venga. Ah, <risa> no, bueno, bueno, ah, lo pero... Que si no se nota. Los chavales de 13-12 se han venido a cenar. <risa> eh. Ah, Francia, Francia, Holanda, Alemania. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, ¿el nombre? ¿El nombre? República Checa, Suiza, Eslovenia, Croacia, Francia. Sí, Alemania, Holanda, ¿no? Eso va. Austria. Austria también, Chile, Holanda. Uh -huh. una gira molona con menos 17 grados todo bien, tormentas de nieve Yo nunca había visto tanta, tanta nieve y me moló, vamos, por lo menos curioso. ¿Pero qué fecha fuiste? Era en diciembre. O sea, fue aquella, aquella tormenta... Temporal, fue temporal, terrible de, de invierno de hace sí, un par de años. Sí, sí. ¿no? sí un temporal de esas que hubo un mes y pico. ¿no? Y vosotros ahí con vuestra furgonetilla... Nosotros estábamos en mitad de, de toda la tormenta, pero todos los días, todos los días llamando y con hielo a menos 12 y fue duro fue muy duro y más que eso nos daba vergüenza ir con un triste pesito de cuatro canciones no no <risa> tenemos camisetas también <risa> y en el vinilo había pelotinas <risa> sí sí o sea claro mola tener más cosas pero bueno hace tres años pues solo teníamos uno ahora han pasado tres años seguimos teniendo solo uno pero nos faltan solo las voces es verdad solo las voces de grabar lo último y ya está te dices tú menta ya más Oye, los tazos cocinados a fuego lento saben mejor, ¿eh? Siempre se dice. Claro. Siempre se dice. <risa> Oye, ¿y por vuestra zona sí que, que nos podéis recomendar alguna bandita que hayas oído últimamente o algo así que guste especialmente de por allí? Bueno, yo soy muy malo. En Roma. Mm -hmm. a, ya... banda, eh? a ver, contar un poquito más no, es el fulano que está bien con nosotros que está aquí. No, bien no, pero está bien ahí. me gusta tu grupo eh, ¿eh? ¿qué, ¿qué estilo? ¿qué estilo? bueno, pues qué estilo complicado hay, eh? no sé bien como es, bien lo de las egipcias o, o, o, eh, pero bueno, digamos que es rollo pesado denso, la vida es instrumental temas muy largos y, y bueno, con toques árabes y bueno Bueno, ya se amara, no se Toma llama, ya algo así, pero bueno, estamos, hemos grabado y peor que ellos también. Está... Bueno pues sí, sí, muy sí. bien, volvemos a Hell Division. Oye, es más y... banda podemos decir un montón si quieres. Eh? ¿Me quieres decir una más? Mira, hay una que se llama Psicoterror, que es una nueva banda de Bilbao, que está muy interesante. Hace un rollo así como hub, no, O sea, Hopcore, muy ruidoso y está muy bien, y luego andar chaconda quigná, que es otra banda que es relativamente nueva, que es un del Pelasco Francés, y que también es, es muy interesante. Entre todas, muchas temas que haces como Lisboa, Represión, todo lo uh -huh. Muy bien, muy bien. Así me gusta, que te hagas un montón. Bueno, bueno, nada de bromas internas. <ríe> ¿Qué, ¿Qué os iba a decir? ¿Y planes de futuro así con la banda, rollo... Pues aparte del 12 pulgadas, cuando lo tengáis iréis a otra girita y así, ¿estáis pensando ya algo? No, con la vida. Hace tiempo tenemos pensado ir a sitios, sobre todo que no hayamos estado ya... Portugal, Reino Unido, Grecia, decíamos también. ¡Qué guay! Ah, cambiar ahí. Sí, ah, sí pues lo chulo es ir por ahí a tocar, yo creo, y a sitios es que nadie no haya sí, estado. Así que también, que se no chucho, si a mí me muere la raya. Lo <risa> he hecho, no sé no, sí. Chávez. Sí, sí, sí, sí, sí. A mí me llena no. bastante tu experiencia personal. ¿Y que te, ¿Pero tenéis ya algún contactillo por Grecia y así o qué? Sí, teníamos un amigo que vivía en Donosti, casualidad, y no sé si tocaba en alguna banda él allí, sí. bueno, que sí. conocía. Sí, era cómo era para un poco poder detrás ¿no? Oh, letras, letras. ¿Cómo era él, y bueno, esta noche tocáis en el Coco, ahora se pillado cenando, aún quedan unas bandas para que os toque el turno, eh pero ¿estáis haciendo como una gira pequeñita o como por donde habéis tocado hasta ahora. Bueno. Sí, bueno, eso no, vamos a ir a trabajar así, te explico. Bueno, a <risa> ver, bueno, mira, para mí, bueno, no están frikis. No, no, no, no. No, que no le pongas que la me ponen. todo esto surgió porque me llamó un chico de... de Palencia, y nos dejó tocar en Palencia. Y aprovechando, pues dijo, a daré un par de conciertos más, pues... Salamanca, que nunca habíamos ido, que estaba muy bien, la verdad se ha muy bien. Tocasteis con Asinus, ¿no?, ayer en Salamanca. ¿Qué os gustó qué tal? Sí, me gustó. Sí, es sí. guay. Es muy majosa y las lentejas de la hora muy ricas. Y la ciencia de Chuchita. Sabe muy rica. <risa> vale, entonces tocas distancia en Salamanca, hoy aquí en el Coco de Madrid, mañana vais a Palencia. Uh -huh. En Palencia, ¿dónde tocáis? ¿Qué hay para tocar? La Cueva, ¿cómo se llama? No sé. Sí, la cueva. la cueva. No sé qué toca más con una cámara de fotos. Sí, más? <risa> ni idea a ver a ver no sabemos no sabemos no ¿se ha llamado alguien que no conocía ¿y eso ha sido? claro no sé no lo sé estamos estamos excitados emocionados y la vez nada bueno bueno sorpresa sorpresa ¿y después tocáis en algún sitio más? no ya os vais a casita tres días solo este fin de semana Muy bien, muy bien, aquí a disfrutar del frío, de la merceta. No se, no se nota el frío por la grabación, pero hace mucho frío. Oye, volviendo al tema de la grabación del 12 pulgadas, ¿cómo lo estoy grabando? ¿Con quién? ¿Dónde? Eh, conmigo. tú te estás organizando para grabaros a todos y así o qué? Eh, ¿Cómo? Eh, vamos, que lo estás grabando tú, ¿no? Eh, sí, eso es. ¿Y dónde? ¿En vuestro local de ensayo? bueno eh, la batería en el local de ensayo las guitarras en nuestra casa que vivo con Lolo, y la voz en Mogamá todavía con una gracia de metálica todavía mi planificación cada sitio tenía la acústica necesaria o sea, buscábamos optimizar todo lo posible muy bien eh, sí. bueno, Chávez lo buscaba no. nosotros le seguimos ciegamente Y me comentaba, decía, solo falta grabar voces y alguna cosita más y... Sí, ibas a, a, iba a grabar el lunes, pero villano, sí, ¿no? que era el dueño de la amigo? tarjeta de sonido para grabar, la tía salta para currar, y luego el miércoles también, bueno, ¿vale? entonces, todo frustrado ahí, todos frustrados ahí, sueños rotos, por un... Ya se me dices, por el, mundo va, el, ¿Sí? el... <risa> el punto de la bala, me he quedado el voto quedar otra vez el lunes, a ver si... si ¿Sí mandamos sí, ya, a ver... Sí, ah, y, bueno, igual toco la bala, hemos quedado el lunes, ¿Sí? No, teóricamente sí Hay concierto de la casa de, de, de Roma Que tiene un concierto en casa tiene, se han apuntado apuntados científicos es en el Facebook ¿sí? eh, Estos es invitados a la casa de, de aquí en la, la guarda, guarda. <risa> Ala, pues invitados quedáis Bueno chicos, ¿me contáis algo más? ¿Algún plancito más así para el futuro? ¿Algún concierto en el que os hayan llamado? ¿Que vayáis a tocar próximamente o así? Eh, bueno, había otro plan que... que que son, espero que saldrá ¿no? que es el de grabar un split con Fact the Fats ¿no? eh, que, eh, que son dos temas y nos no, no. invitaron a, a hacerlo y los temas están ahí en camino pues que ¿Quién son Fact the Fats? ¿De dónde son? ¿Acaña? Es una banda de Canadá de Grincores de, de Rolarse ¿No? Uh -huh. Estuvimos eh, eh, con ellos haciendo la gira justo por la península que los traía el chico de Harry Punk al final nos conocemos con el de eso eh. y, lo... ¿Jugio? ¿Jugio? Sí, en verano, eh. y nada hicimos seis o siete conciertos con ellos y buena relación muy majetes y empezaron a ser del mismo estilo igual Green Core Cruz o lo que sea eh. pues majos y si nos dijeron y nos parece guay eh. ah qué guay y entonces va a tirar para adelante ya tenéis las canciones grabadas por vuestra parte o no, no, no. no, no, no, no. <risa> ellos tampoco ellos tampoco eh. íbamos con planes de futuro ellos no lo tenían listo tampoco pero bueno está ahí Bueno, pero tenemos hechos las acciones. El primero, sí. bastante ya. Eh, intentaremos que buscáis independiente. Cuando sea independiente, pues ya. Pues, esto será pues en 2000... No no más. Ya. ¿Y así de conciertos no tenéis nada previsto de momento? Eh, pues el no, me suena Alicia No, en enero ah, Alicia, pero estamos pendientes de fechas de trabajo y cosas sí, sí, porque Dani curra ]niere. haciendo agua pues Lluvia, tú eres el hombre de lluvia está, está, <risas> Me dedico a tirar agua Y ni, por ahí, de mentira ¿eh? Sí, sí, parece ser que voy a tener que tirar agua por ahí Es el hombre de lluvia Eso es lo que están haciendo también ¡Oh, no. ¿No? No, sí estoy, qué guay! No. Sí, sí. Es duro, pero está guay Nos llamamos mal Porque está... Se pasa todo el día haciendo lluvia y <risa> eh, estamos altos ya un poco de la lluvia allí. Vale, vale, pero es el culpable de eso que pero pasa por a Oscar bajamos en la fulga siempre encima va <risa> la es así, ¿no? Vale, o sea que a lo mejor enero en Galicia, si lo permite la lluvia-neve vale, <risa> Y bueno, ya por último antes de despedirnos vale, Sí, ah, yo creo que eh, ¿cómo, <risa> ¿Cómo, está? ¿Cómo está el ciclo? ¿Qué, ¿Y por Mogambo ¿qué, qué tal? ¿Qué onda? ¿Está activa la cosa y así o qué? Sí, o sea, conciertos hay mogollón, como siempre, y, y no sé nuevos, que se está bien, porque al final ¿Qué quieres decir con fricks? hombre, sí, pues son la gata la que va en qué más No sé, no sé. Me amor la gata la que va en bata, sí, Sí. Venga, Xavi, ahora cuenta tú algún chiste para acabar No, pero cuéntate en formato trilogía, o sea, que tienes que tener cinta suficiente No, bueno, pero pasa que son chistes, o sea, hay que ver un poco también ¿no? Bueno, bueno, cuéntame, podemos intentarlo ¿No? Intenta verbalizarlo, ¿no? Xavi Venga, a ver, pues lo vamos por la vez No. Eh, bueno, ese es un tío que va por la calle, súper chulo, súper raro, explicando al resto de manera, ¿no? Como se con un loro en el hombro, que antes tenía el loro en el hombro, pues la hostia, tío. Y va por ahí, ¿no? No como expresando, no sé qué hay. Y se encuentra con un colega. Y el tío del loro le dice al colega. ¿Qué, pa ¿Qué pasa, tío? ¿Eh? ¿Qué pasa? Has esto has visto mi loro, has visto mi loro, y le dice el otro, loro que loro sí, está aquí, al lado. <risa> ahora tienes que decir como que yo estoy haciendo un movimiento de alas esta vez encuentra haciendo un movimiento de alas con los brazos bueno pues muchas gracias el ¿Ah, division ¿quieres otro? Sí. venga va pues otro vale, esto es un chiste completamente diferente esto es, esto es un chiste que va por la calle con, con una mochila en la espalda en cuyo interior hay un loro cuyo loro lleva una chupa de cuero Una guitarra eléctrica y repas. Entonces, el tío que porta el loro, va a ver chulo, ¿no? Es que la peña de no sé qué pasa. No sé. Y se cuenta la loro en colera Y dice el tío del oro colera colega. ¿Eh? ¿Qué pasa el tío? Eh? ¿Eh? Has esto. Hizo... has visto mi loro. Echame guiñaloco. Es? Y el otro le dice, el loro que lo le dice, sí, está de trash. <risa> inicio Ya, ya Creo que el es mejor como contenido de De información Bueno, pues ahí estaba Esta mini entrevistilla, o más bien Charleta informal entre amigos Porque la verdad es que, madre mía <ríe> Vaya jefes que son, vaya cracks Y bueno, pues vamos a seguir escuchando temitas de su único EP editado hasta la fecha en La solución final, ahora os voy a poner un temón que se llama rutina Que ya veréis qué guapa de ¿eh? temazo, ahí vamos, rutina Bueno, pues ahí estaba el, el temazo rutina y bueno, pues de este P, de la solución final, sacaron 500 copias. es un Es un... Eh, EP que está coeditado por Edu de Travuk Records y No Thanks Records y bueno pues pues como, como ellos decían ahí en la entrevista que iban a grabar tal pues estoy hablando con, con Juanma esta semana para, que, para ver si me renovaba ahí la información y me comentó que efectivamente acaban de grabar su primer largo, un LP que bueno pues espero que salga ya en breves y más adelante entrarán otra vez en el estudio de cara a sacar el compartido con fac de Fats que Que comentaban también en esta mini entrevistilla así que bueno, voy a aprovechar y voy a poner un tema de Fact de Fats, que es un grupo de Canadá, como ellos mismos contaban y voy a poner un tema que se llama a ver ahí está, ahí vamos Fact de Fats con el tema Intriste Venga, pues ahí estaban Fact Fats y... Sigamos, sigamos con el programa eh, aprovecho también para pinchar a otra banda con la que es el división con parte vocalista, eh, es la banda Dictadura, que han estado de gira por Europa y quizás os suenen porque han tocado unos días por el estado con la banda Vitamin X y bueno, pues Dictadura han editado un cassette que ya está agotado pero que lo esperan reeditar con una tirada así muy pequeña y con los temas del LP como extra y una portadaza diferente, o sea que estaros atentas y atentos si no conseguisteis el cassette, bueno, o si lo conseguisteis si sois unos coleccionistas también y que pronto estará esto por las calles, así que nada aprovecho y pincho también a los dictadura con su tema esclavos, ahí vamos Música Venga, pues ahí estaban los dictadura, la verdad que a mí personalmente es un grupo que me gusta mucho y bueno, pues pues eso. Y nada, voy a aprovechar para pinchar algunas otras cosas de las que he ido escuchando a raíz de la entrevista con los Heldi y las recomendaciones que comentaban. Eh, descubrí, por ejemplo, a Psicoterror, que como lo, ellos mismos cuentan en su web, pues es una banda de Punk formada en Bilbao en 2012. Eh, algunos de sus miembros tocaron, han tocado en otras bandas, como This World, Semen, Ekozarp o Baikor. Eh, y bueno, pues tiene una web, psicoterror.zuretstad.eu Eh, donde puedes escuchar sus, sus temas y yo de los que tienen por ahí colgados voy a poner el de este sistema Te Destruye. Venga y vamos con los psicoterror. esos serán Deserción que a ver si vienen por Madrid algún día de estos y los podemos ver en directo a mí me han gustado mucho y bueno pues vamos a cambiar de tercio de los ritmos divitescos eh, vamos a pasar al hoy <ríe> cambio, cambio de tercio total voy a poner una banda de barna que se llama Deserción que hace nada han sacado un cassette que bueno que yo aún no lo tengo pero lo tendré porque tengo que tenerlo <ríe> Y bueno, pues tú si quieres hacerte con él puedes escribir a cañafancine.com o a las lascintasmandan.yahoo.es Y bueno, pues vamos a poner un tema que es el temazo por excelencia de esta banda de deserción que se llama Skinhead Zarrapastroso Que atentas, atentos a la letra que está súper chula, ahí vamos con los jefes de deserción Eso será deserción, la verdad que temazos tienen escucharlos y concebir esa cassette que han sacado que está muy bien, hombre. Y bueno, pues vamos a cambiar de nuevo de tercio. Esto es eh, debido a que voy a poner grupos de, que van a tocar próximamente por Madrid, en concreto este fin de semana. Eh, voy a poner primero a 1312, que estarán tocando por aquí, ahora lo comentaré. Y luego pasamos a la agenda. Venga, y vamos con 1312, con su tema del mismo nombre, 13-12. La ¡Llave del encuentro! ¡Va de ¡Primera pierna! que de la batalla! Bye. Madre mía, qué hitazo y qué grupazo. Para la gente que dice que en Madrid no hay grupos de hardcore buenos, yo creo que 13-12 es un buen ejemplo de lo contrario, son un grupazo y tienen un directo muy guapo, así que intentando no perderlos si tenéis la oportunidad de verlos. Y bueno, pues siguiendo con Bandas de Madrid, voy a pinchar un par de grupos bastante diferentes. <risa> en primer lugar voy a pinchar a los putos Freemans, que también estarán tocando este fin de por aquí cerquita. Así que nada, os dejo con un tema suyo. Venga, ahí vamos, los putos Freemans. <risa> Pues ahí estaban los putos Freemans que tienen pinta de ser bastante divertidos en directo. Y a continuación voy a poner a las Bits Que estarán, espero, próximamente aquí en la Casa de la Bomba. Vendrán a presentar su, lo nuevo que han grabado. Y bueno, pues eso, como van a estar por aquí dentro de poquito, voy a pinchar un tema suyo. Y así, y así por si no las conocéis, os vais entrando de quién es esta peña. Ahí vamos con Beach Witch y con su tema Mother Crust. Ahí vamos. Venga, pues después de escuchar a las Beach Witch, eh, voy a ir con la sección de Agendita y os voy a comentar algunas de las cosas que van a suceder, sobre todo por la zona de Madrid, en estos próximos días. Ahí vamos, este 24 de enero en Rock Palace habrá un concierto de accidente, perras salvajes, putos Freemans y El Pardo. También para el 24 de enero, eh, si preferís ir a La Quimera, eh, escucharéis, bueno, veréis a Familia Real y a Malperson. Eh, para el 25 de enero, en La Gatonera, en Madrid, también eh, tocarán Menhof, No Beach y Amenaza 14. Los No Beach eh, estarán estrenándose, creo. Un grupazo de Hortaleza. Más cositas. El sábado 25 y el domingo 26 hay unas jornadas veganas en La Casica, que está en la calle Montero de Móstoles. Que hablando de La Casica, bueno, pues ya os habéis entrado a estas alturas que parece que el juicio pues se ha pues, puesto y de momento no les han dado fecha nueva, así que bueno, pues un respiro, no sé. Bueno, también para el 25 sábado en la Quimera será la segunda parte del triciclo Mujeres y Punk de Cole 3, habrá muchas actividades, cosas interesantes y también una jam session para las chicas que quieran pasar y tocar con las que haya por ahí, pues seguro que se lo pasan guay. Y más cositas también para este fin de... Eh, habrá una proyección el domingo 26 de enero en la Escalera Caracola de una peli que se llama Mi querida señorita eh, de Jaime Armiñán y bueno, pues de, habrá palomitas, picoteo y cervecita. Y el dinero recaudado irá para financiar el proyecto eh, de KPM de la Escalera Caracola. Así que eso, esa proyección doming de, dominguera de la Panditrans. Planazo de domingo para ir con toda la resaca. Y más cositas, el 8 de febrero por la tarde, manifestación por el aborto libre y contra la reforma de Gallardón. Será de Glorita San Bernardo a Plaza de Callao. Y bueno, pues por qué no voy a ir adelantando también que el sábado 8 de marzo, Sucio 13, estarán presentando Disco. Eh, junto a Penetración Sorpresa y Bogavantes con Tirantes. Eh, la entrada es 8 pavos anticipada, pero va con el CD de regalo de Sucio 13. Y bueno, pues por último quería recordaros también que se sigan haciendo las concentraciones de los domingos por la tarde contra los circos. Y bueno, pues últimamente parece que está yendo menos gente y necesitan todo el apoyo que se les pueda ofrecer, principalmente pues eso, acudiendo a las concentraciones del domingo. Y poco más, gente. Eh, muchísimas gracias por escucharme. Os mando un abrazote y estamos la semana que viene. Nos escuchamos. Venga, chao.